Uno de los primeros momentos de, de alivio en lo epidemiológico desde que se inició la pandemia. Me parece que el día de hoy para nosotros marca, eh, como lo dije antes, pero ahora eh, ya ya concretado, marca el inicio de una nueva etapa. Eh, hoy a la mañana empezó la campaña de vacunación más grande de la historia de la Provincia de Buenos Aires y es una vacuna que no solo previene eh, una enfermedad como lo hacen todas, sino que es la vacuna que marca un verdadero triunfo, una revolución científica en la lucha contra el coronavirus. Recibimos las vacunas que compró el Gobierno Nacional, que adquirió y que distribuyó en todas las provincias. Hoy también le mandé un mensaje a Alberto recién vacunado agradeciéndole por el trabajo que han hecho por poner a disposición de la Provincia de Buenos Aires las primeras dosis, es un primer paso es un paso donde han llegado eh, por ahora una parte de las 123.000 vacunas que les corresponde de este lote a la Provincia de Buenos Aires son vacunas que vamos a destinar eh, específicamente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero Eh, en particular aquellos que están realmente en la primera línea de contacto con el virus, se vacunaron, no fui el primero, se vacunaron primero trabajadores y trabajadoras que me acompañan acá de la provincia de terapias intensivas, o un médico intensivista, una enfermera y una trabajadora de limpieza de nuestras terapias intensivas, lo hicimos en el hospital provincial La Referencia, el San Martín. Y, perdón y marca bueno como dije varias veces marca el comienzo del fin de la pandemia el comienzo del fin de la pandemia las vacunas que han llegado comparadas con otros países son muchas pero para las necesidad de nuestras simplemente van a alcanzar para eh, aquellos que dan la vida todos los días para para cuidarnos de la pandemia así que que bueno, que ahora vamos a tener un, un flujo que se va a reforzar muchísimo durante el mes de enero, con 4 millones de vacunas más para la Argentina y una parte de eso para la provincia, la distribución ha sido objetiva por cantidad de población, eh, así que, que bueno, que muy muy contentos, muy emocionados, repito, yo digo hay que ponerle el hombro a, literalmente, eh, a, la, a, la, a la pandemia. Creo que con mi vacunación, simplemente lo que hice, además de haber recorrido durante toda la pandemia terapias intensivas, los barrios populares, estuvimos en Barrio Azul, estuvimos bueno eh, tomando con todas las precauciones del caso y desde mi lugar y mi papel el riesgo que había que tomar para poder aportar al combate contra la pandemia. Hoy creo que esto contribuye también a, a mostrar cuál es eh, mi punto de vista, que es una absoluta, total y completa confianza en, en esta vacuna y en todas las vacunas, en tanto y en cuanto las apruebe eh, nuestra Administración Nacional, nuestro MAT. Eh, tengo la misma confianza con esta vacuna, que es la que tengo cada vez que tomo medicamento, yo solo tomo medicamentos y consumo alimentos aprobados por el ANMAT. Nunca me fijé fijé su procedencia. No tengo por qué hacerlo ahora, yo quiero comentarles que buena parte de eh, el paracetamol, cualquier medicamento que tomamos tiene muchísimas también contraindicaciones, prevenciones y recomendaciones. Quiero decirle que la gran mayoría de los medicamentos de la Argentina tienen sus componentes, sus principios activos, sus componentes básicos que vienen del extranjero, de India, de China, de Pakistán, nunca lo supe y no me importó como no me importa hoy porque viene aprobado con el AMAT. Como dije hoy, cuando me consultaron, para mí esta es una vacuna argentina en la medida en que está aprobada en la Argentina para que este, en la provincia y en todo el país nos podamos aplicar sin miedo para Este, porque tiene las aprobaciones correspondientes. Esto con respecto a la vacuna, no tengo mucho más que decir, ya se ha hablado mucho y me acompañan especialistas eh, de renombre, de excelencia de nuestra provincia y que nos han asesorado durante toda la pandemia, así que ellos van a hablar más técnicamente de la vacuna. A mí simplemente me toca decir que hoy es un día en medio de tanta desgracia como es esta pandemia, un día realmente donde se inicia un camino hacia, hacia la cura, ¿no? hacia la, la inmunización de, de nuestra población.